Eureka Por supuesto con Francis Román Villatoro Profesor de Física de la Universidad de Málaga Francis, muy buenas noches sí, Buenas noches, Bruno bueno, Vamos a hablar de nuestra prima lejana más antigua Que es Lucy El descubrimiento de Lucy Los restos hallados Datados en hace... Sálcame de, de dudas, porque ha habido varios cambios, ¿sabes? pero tradicionalmente se dice que tres a millones de años de antigüedad, ¿no es así? Sí, más, más próximo a dos millones de años de antigüedad que tres. Bueno, pues es un Astralopithecus afarensis, para que nos entendamos. Más o menos lo que se venía a creer sobre ella, sobre Lucy, sobre este fósil prehomínido, es que se trataba algo así como el puente entre... ...nuestros ancestros más parecidos al mono... ...y nuestros ancestros más parecidos a nosotros... ...es un poco la forma de definirlo... ...algunos dicen que los australopitecus son algo así como... El, ...el labón perdido... ...bueno pues ahora se han conocido nuevos datos... ...sobre ese salto... ...sobre ese gran salto que da... ...el pasado de la especie humana... ...entre los afarenses y nosotros y los humanos... ...¿qué es lo que se ha publicado y conocido? Eh, bueno se han publicado nuevos datos sobre... ...una especie de australopitecus... Eh, ...llamada seriva... ...que se cree que podría estar entre los australopithecus de tipo afarensis... ...es decir, Lucy y el género homo, digamos los homínidos modernos. Los eh, humanos, que somos homínidos, nos caracterizamos por caminar erguidos... Eh, ...digamos caminamos de forma bípeda, sobre dos pies... Eh, ...tenemos un cerebro grande y tenemos un, un dedo pulgar que nos permite manipular objetos. Eh, los homínidos en general más antiguos, los australopithecus una palabra que significa simio sudafricano, eh, tiene una antigüedad entre unos cuatro, hace unos cuatro millones de años y unos 2 millones de años. El género homo surgió más o menos alrededor de 2 millones de años. El, se cree hoy en día que el género homo surgió de los Astropithecus eh, y que. Eh, Bueno, el, el, el, exactamente el detalle de, de qué especie de australopithecus dio lugar al Homo todavía no está nada claro, ¿no? Y esta semana se han publicado nuevos datos que apoyan la posibilidad de que uno de los australopithecus, los llamados Cediva, sean ese, entre comillas, eslabón perdido entre los australopithecus eh, más antiguos y el género Homo. ¿Evolución por lo tanto, el género Homo a partir de, de estos australopithecus de los safarensis de la especie de Lucy? Todavía no se puede asegurar de manera rotunda. Los expertos que han publicado, eh, han sido seis artículos en una revista de mucho prestigio, Science, de esta semana, eh, parecen apoyar la idea de que los se sediva son ese, entre comillas, eslabón perdido entre los Australopithecus más antiguos y el, y el geno Homo. Pero, por supuesto, otros expertos tienen otras opiniones. ¿no? Eh, básicamente, hoy en día, la situación está entre tres posibles tipos de especies, ...de Atropitecus... ...los Gari, los Africanus y los Cediba... ...y depende del de experto con el que hables... ...pues te dice que cree que alguno de ellos... ...es más parecido al género Homo... ...y con más posibilidades... ...ese entre comillas el labón perdido... Eh, ...los antropitecus dieron lugar no solo al género Homo... ...también dieron lugar a los llamados Parántropos... ...Atropitecus robustos... ...son unos homínidos que hubieron entre hace 2,6... ...y uno con una millones de años... Y eh, la verdad es que el asunto eh, todavía no está nada claro. La verdad es que lo que acabas de comentar, a cada especialista que pregunte seguramente tiene una opinión distinta. Es un conjunto de carreteras, el pasado de la especie humana, verdaderamente asombrosa en principio lo que tú decías, el parántropo es como si la humanidad se tuviera, el ser humano como especie hubiera tenido una autopista y cogiera determinadas carreteras secundarias que iban hacia ningún lugar, el parántropo era eso, para algunos el australopithecus afarensis la especie de Lucy también lo fue se desvió de la especie humana, ahora en este nuevo australopithecus que se han conocido los detalles y que se han publicado las investigaciones en la revista Science, por ejemplo, se habla de su talón que es similar al de un chimpancé el chimpancé no es eh, bípedo y para él, algunos estudiosos esto puede significar que no se trate de un ancestro directo del eh, género homo eh, ciertamente esto quizás es la, la mayor duda ¿no? porque eh, el, el talón eh, de eh, los Australopithecus afarensis era mucho más parecido al, al humano y permitía, digamos, los esfuerzos en, en caminar de manera bípeda Eh, que sobre el pie, eh, disipar mejor los esfuerzos mecánicos. ¿no? El, el talón del australopithecus sediva eh, es el punto más débil, porque es mucho más parecido al de un chimpancé que al de un humano, ¿no? lo que indica que quizás el, el australopithecus sediva eh, compaginaba tanto lo que es caminar de manera bípeda como eh, trepar en los árboles. ¿no? Esto es un punto en contra de la posibilidad de que los sedivas sean típicos Eh, antecesor de, del género homo sin embargo en otros rasgos anatómicos son mucho más parecidos a los humanos modernos que eh, en el caso de de y de los australopithecus afarensis ¿y cuáles son esas características que les hacen parecidos a nosotros? Eh, básicamente la, la dentadura eh, tiene algunas características eh, muy humanas muy modernas ¿no? eh, por ejemplo los morales tienen cinco picos o, o cúspides Eh, también en eh, el, el la manera de ciertas características de la, de la columna vertebral, ciertas características de la rodilla, eh, indican, eh, un, eh, son huesos muy modernos, muy muy humanos modernos. ¿no? Eh, eso, en, en, por un lado, parece indicar que podrían compensar las posibles dificultades que el talón, más primitivo eh, y eh, pudiera provocar en el caminar de manera bípeda. Es decir, hay otros rasgos anatómicos de los sedivas que apuntan a caminar de manera bípeda que podrían compensar las posibles dificultades que involucra el hecho de que el talón sea más próximo a un chimpancé que a un humano. Desde luego que se trata del de dorado, el gran hallazgo que esperan encontrar todos los paleontropólogos. Las eh, luchas entre las diferentes familias, no de ancestros, sino de paleontropólogos, son verdaderamente espectaculares, fantásticas leer y seguir todos los hallazgos que se producen son extraordinarias esas eh, lecturas la gran eh, búsqueda de todos ellos o de muchos de ellos es la del eslabón perdido representa ese puente entre los ancestros más lejanos y los ancestros más cercanos ¿se puede decir que el sediva podría ser ese eslabón perdido? ¿podría ser ese el dorado de la paleontropología? podría ser lo que no podemos es asegurarlo de manera con seguridad absoluta. ¿no? Eh, la ciencia en ese tipo de cosas tiene que plantear hipótesis. ¿no? Los el, el Cedivas se descubrieron en el año 2009 y eh, ahora se han vuelto a sacar nuevos datos muy, muy interesantes de dos ejemplares que apuntan eh, hacia eh, ser ese eslabón perdido. Pero eh, lo que no podemos eh, olvidar es que eh, hay muchas incógnitas, hay muy poquitos huesos Y los huesos que más nos podrían aportar información sobre si realmente el sediva es el labón perdido eh, son huesos que no tenemos, ¿no? por ejemplo, huesos del dedo pulgar que todavía no han sido encontrados, ¿no? Entonces, todavía no se puede asegurar nada de manera rotunda, pero sí es un eh, punto muy importante a favor de los EDIVA los nuevos resultados que se han publicado esta semana. Y desde luego que este hallazgo no va a ser ni muchísimo menos el último, que mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, se producirá otro que cambie, Gran parte de lo que queremos conocer es lo fascinante de esta búsqueda. La búsqueda de nuestros ancestros es uno de los grandes retos y uno de los grandes culebrones, en el buen sentido de la palabra, lo digo, que podemos seguir dentro del mundo de la ciencia. Es verdaderamente apasionante la búsqueda que se realiza. Y los científicos lo seguís de forma. Bueno, pues eh, como, como digo, apasionada, pero es que el público y el espectador lo hace igualmente. Insistimos, merece la pena leer y seguir todo lo que hay sobre el pasado de la especie humana, porque los hallazgos son extraordinarios. Eh, ciertamente, y, y van a ver cada día más hallazgos, más extraordinarios, ¿no? Porque en, en este tipo de, de, de restos eh, fósiles... Son realmente eh, Es muy difícil encontrar un esqueleto completo. Se encuentran trocitos muy pequeños, hay que reconstruir eh, todo el esqueleto completo a partir de pequeñas evidencias y con cada nueva pequeña evidencia te aporta mucha información sobre el total de, de lo que podía ser, cómo podía comportarse, etcétera, este tipo de homínidos primitivos. Francis Román Villadoro, profesor de física de la Universidad de Málaga, como siempre un enorme placer en esta ocasión acercarnos hacia el eslabón perdido nada más y nada menos que el auténtico el dorado de los paleoantropólogos, de los científicos que se dedican a la búsqueda del origen de la especie humana. Francis, un gran placer. Un placer tú a mí también. Gracias.